A la divulgación astrológica. En este momento estamos hablando con Darío Pirodi. Hola, buenos días. Pablo y Valentina, te saludan. Hola, ¿cómo le va, chicos? Buenos días. Hola, buenos Buen días. Día. Buen día. Bueno, eh, queremos que nos cuentes este acerca de, de astrodivulgadores, ¿no? De esta, de este servicio que, que prestan, cómo se dedican a divulgar esta, esta ciencia. Bueno. Gracias primero por el espacio, y les cuento, Astro divulgadores es un proyecto que pondré junto con mi pareja eh, apenas llegué a vivir en la provincia de La Pampa, notarán mi tonada, sí. no soy nativo de acá. <ríe> eh, tengo, diría, el, el, el filósofo Rodrigo, ando sin documento, <ríe> porque llevo el acento. Eh, soy oriundo de Córdoba Capital y en, en 2015 vine a vivir hacia La Pampa, Eh, mi novia es Pampiana, y eh, desde ese entonces eh, afianzamos esta idea que yo ya traía desde Córdoba eh, de acercar los cielos a la población en general, ¿no? Aprovechando que la provincia de La Pampa eh, tiene un potencial enorme, comenzamos en 2015 y hemos realizado presentaciones con telescopios en diferentes pueblos de casi todos los puntos y rincones de la provincia, también obviamente acá en Santa Rosa, y en Pico, pero siempre acercando la astronomía a todos los pampeanos y turistas en general, ¿no? Ese es el principio por el cual trabajamos en divulgadores Bien, y alcanzan eh, los más variados públicos en este cielo tan particular que tenemos en la provincia, ¿no? Claro, claro. La verdad que aprovechar el astroturismo, que, que es la modalidad que más trabajamos nosotros, eh, uno nota que los pampeanos en general están muy interesados y a veces uno piensa que... Vos sabés que no no ha pasado escuchar comentarios como no, el pampiano es medio vago, si tiene que viajar algunos kilómetros no lo va a hacer y por eso de repente no conoce la provincia. Y yo tengo la suerte de tener totalmente una opinión diferente. Para mí el pampiano si se le ofrece un servicio de calidad en el turismo, el pampiano va a hacer 100, 200 o más kilómetros si es necesario para disfrutar de un evento. Lo hemos notado, por ejemplo, En diciembre de, del 2020, eh, uh -huh. justo ahí cuando tuvimos una pequeña ventana de, de, de poder movilizarnos porque la pandemia lo permitió, realizamos el evento del eclipse solar en la Adela junto con la Secretaría de Turismo. Uh -huh. eh, no sé si se acuerdan que en diciembre hubo un eclipse. Sí, solar, sí. Fue ¿Sí? muy importante. Uh -huh. Bueno, ese evento que organizamos junto con la Secretaría de Turismo se acercaron casi 350 personas. Y literalmente de toda la provincia. Y cuando uno dice, che, pero en la Adela era un día de semana laboral. Eh, sí. ¿Quién va a ir hasta allá? Era muy lejos. ¿Por qué no lo hacen en Santa Rosa? ¿Viste? Y de repente, eh, cuando estábamos en el evento y viendo que la gente se había acercado y viendo que el interés era muy grande, y la gente que fue, fue, incluso hasta del sur de Córdoba habían venido, uh, del oeste de Buenos Aires, a nuestro evento. Ahí te das cuenta de que si se ofrece servicios buenos y de calidad, el, el turista pampeano se acerca y, y pone el auto y sale a la ruta sin ningún problema. Siempre nos ha ido muy bien en ese sentido. Darío, ¿qué particularidad tiene el cielo pampeano con respecto a otros? Sí, sí, la verdad que en ese sentido creo que la Pampa tiene un potencial enorme. Eh, el, Principalmente al tener pequeñas localidades, todavía la contaminación lumínica, que es el principal problema que tenemos los, a los que nos gusta la astronomía y las estrellas, es la contaminación lumínica. El alumbrado público clásico de cualquier ciudad, sea de y sea en Pico, en Santa Rosa, que son los grandes centros urbanos, vamos a ver que cuando a la noche nos acercamos en la ruta, siempre hay como una campana naranja, ¿no? Sí. que envuelve las grandes ciudad. Eso es la contaminación lumínica. Es utilizar alumbrado público sin tener idea de cuidar el cielo. Lamentablemente no hay ninguna localidad en la provincia que trabaje en cuidar el cielo 100%. Entonces colocan muchas más luces que iluminan más arriba que para abajo, que es justamente donde camina la persona. Y eso provoca que en los grandes centros urbanos Eh, no puedan disfrutar de las estrellas. Literalmente, acá si te pones en el centro de Santa Rosa, si ves la luna, ya con eso es suficiente, ya después el resto de las estrellas no las ves. Claro, eso no. es lamentablemente. Ah, Pero, y ¿Tiene una solución, vos decís? Eh, ¿Qué es que... Una solución eh, y barata y eficiente. Es simplemente poner luces que en vez de iluminen para arriba, iluminen bien para abajo. Mira vos. Eh, sale más barato incluso por el hecho de que si vos iluminás toda la luz para abajo, donde camina el peatón, Sí. En no tener esparicio de luz por arriba entonces podés poner focos más chicos podés usar menos luz, eso es literalmente claro. pero bueno, eso es un tema de que yo te juro, cada vez que tengo la oportunidad para de hablar con algún funcionario municipal, sí. del rango y el área que sea de cualquier municipio siempre le digo, che, pongan ya que tienen que cambiar las lámparas de un barrio pongan lámparas que sean amigables del cielo ¿viste? pero no, lamentablemente todavía no he visto ninguna localidad que, que hagan caso de los consejos Sé que es una cuestión cultural, no es de presupuesto. Pero bueno, sí, seguimos trabajando en esto. Y con respecto a la potencialidad, eh, haciendo unos pocos kilómetros alejándose de los grandes centros urbanos, la calidad del cielo es increíble. Eh, Viste, siempre uno tiene la percepción que uno podría decir, bueno, vos decís que el cielo pampeano es bueno porque vos vivís ahí y entonces estás enamorado de tu lugar. Pero... <risa> Hay datos científicos que comprueban que nuestra percepción de que los cielos pampeanos son espectaculares. Y, por ejemplo, hay una escala que está medida por satélites. O sea, eh, los satélites sacan fotografías de noche en, en, en todo el país, en todo el mundo, están hechos los gráficos. Sí. Y, por ejemplo, tienen una escala del 1 al 9, la calidad del cielo. Calidad 1 es la ideal, ¿no?, Y sí. Calidad 9 es la del peor centro, de por ejemplo, en Capital Federal, para sí. tener una idea de comparación. Sí, sí. Eh, y nosotros, por ejemplo, acá nomás, en Parque Luro, por ejemplo, tenemos Calidad de Cielo Número 2, o sea, es increíble, y está a cuántos kilómetros, a 40 kilómetros de Santa Rosa. Sí. Eh, para que tengamos una idea también, el Parque Nacional, igual Calel, eh, está en una Calidad de Cielo 1, ¿Bien? o sea, da todo lo que es la franja... Eh, que podemos imaginarnos desde el noroeste eh, hasta el sureste, toda la franja, digamos, donde hay menos eh, cantidad de pueblos, la pampa tiene calidad de cielo uno. Es una enorme extensión que para que tengamos una idea, solamente ese tipo de extensiones de tan buena calidad de cielo y tan grande la extensión, se encuentra en la Patagonia del sur, digamos, tenés que irte a Santa Cruz a Chubut, en esos lugares donde no, no hay mucha población, recién ahí se encuentran esas grandes extensiones de tan buen cielo. Y La Pampa lo tenemos acá, a, a 50 kilómetros es empieza esa franja. Y eso es algo increíble y de un enorme potencial, también pensando en el turismo como eh, motor de, de, de diversificar la matriz productiva de la provincia. Son lugares justamente donde cuesta mucho conseguir trabajo donde cuesta entonces si el turismo y el cielo te permiten crear una nueva fuente de, de trabajo creo que también hay un lugar ahí para, para seguir trabajando en eso no bien de hecho se están llevando adelante capacitaciones en el en, en astroturismo así es así es tenemos la suerte de de estar eh, combinados con la secretaría de, de turismo Eh, tanto Adriana como Adriana Romero, la Secretaria de Turismo, como su equipo técnico, eh, están también enfocados fuertemente en impulsar y desarrollar eh, estos eh, potenciales eh, de astroturismo que tiene la provincia. Y en eso estamos trabajando, así que en el mes de mayo comenzamos este, esta capacitación en astroturismo para referentes turísticos, tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Esto también, cualquier desarrollo nuevo, eh, y es importante que se trabaje mancomunadamente entre ambos sectores, ¿no? Eso es, es clave. Mm. Eh, Darío, ¿es, ¿es cara la actividad? De, de, de, recién mencionaste de, de, de la utilización de algún telescopio. Eh, es, sí. es, es, es, ¿Es cara la realizar esta actividad? Vos sabes que <ríe> siempre hago como un poco de, de, de humor con esto. Eh, astroturismo es el desarrollo turístico más barato que existe. Yo, digamos, fíjate, la actividad se hace de noche en, en lugar libre, no necesitas techo, no necesitas edificio, no necesitas ni siquiera cartelería en el lugar porque está de noche, está oscuro, claro. eh, no necesitas buenos caminos porque la gente que va a hacer astroturismo eh, no tiene problema de ir en un camino de tierra hasta el, hasta el lugar porque entiende que eh, mientras te alejas del centro urbano es mejor, entonces Se entiende que va a tener camino de tierra. Y después también una otra cuestión, digo, o sea, necesitas cielo y un baño químico. Listo. Claro. <risa> más barato que eso, no, neces no no no hay nada, creo. Digamos, sí. vos pensás, no sé, un hotel que tiene que poner una pileta, sí. una ruta que tiene que estar en perfecto estado. Eh, esto es lo más barato. el eh, sí. Cielo y un baño químico. Obviamente, hago un poco de broma, sí, sí. porque hay que ofrecer calidad. En esto yo soy muy... Eh, muy muy insistidor, digamos. Es clave también tener excelentes guías. Por suerte, eh, vieron que acá en la provincia de La Pampa ya está abierta la licenciatura. Entonces, por ejemplo, en Astrodivulgadores trabajan eh, en los eventos grandes. Nosotros tenemos la suerte de contratar a chicas que están eh, en la carrera de turismo, chicas que están muy avanzadas en la carrera de turismo, incluso algunas ya son guías. Entonces también para nosotros es clave capacitar también a ese sector, no, a los jóvenes que están haciendo la carrera para que tengan más herramientas para, para ofrecer en, en, en los proyectos y emprendimientos privados, sea una estancia, sea un municipio que quiera hacer una actividad en una plaza, el, el que sea que quiera hacer una actividad, tenga personas que estén capacitadas y que puedan brindar un servicio de calidad, ¿no? Claro. Eh, Darío, para no sé, Valen, ibas a decir algo? No, no, no. Ah, no eh, Darío, para um, aquel o aquella que esté escuchando y se quiera contactar con astrodivulgadores, eh, ¿cómo lo puede hacer? Bien, perfecto. Les cuento, astrodivulgadores tenemos eh, tanto Facebook como en Instagram, uh -huh. nos pueden seguir, como astrodivulgadores, así nos pueden encontrar, ahí siempre compartimos un poco de curiosidades de astronomía y ciencias afines, y también todo evento y curso, taller que, que brindamos. Mm. Algo importante, permítime aclarar, eh, Pablo, es que eh, tenemos eh, en este momento, este curso ya está empezado, digamos, este taller de nuestro turismo, empezó okay. en mayo, y la convocatoria fue primero para un grupo cerrado, solamente eh, entre 20 y 25 inscritos hubo, eh, que eran referentes, digamos, gente que tiene o cabaña, o gente que tiene una estancia, o, o agentes municipales De, ...de distintos pueblos que ya trabajan en, en, en el desarrollo del turismo... ...o sea la Adela por ejemplo, Uriburu con Ojo de Agua... ...para dar algunos ejemplos... Uh -huh. eh, ...y sé que hay mucha gente que tiene ganas de, de, de, de hacer esta capacitación... Eh, ...así que seguramente en próximas semanas vamos a estar anunciando... ...una nueva capacitación... ...donde se pueda abrir un poquito más eh, la convocatoria... ...para que más gente que esté interesada pueda hacerlo... Y creo, como siempre digo, el cielo de La Pampa es infinito y hay que eh, eh, trabajarlo, ¿no? Ustedes seguramente han compartido alguna noche, han frenado el auto en la ruta y mirar el cielo, ¿no? Lo, sí. lo han disfrutado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, más sí, vale. sí, sobre todo alejándose de la ciudad, como decir. Claro, entonces creo que está bueno, creo que es un trabajo que hay que seguir explotándolo. La provincia también en este sentido, aprovecho el medio que tiene tanto alcance, La provincia de La Pampa es una de las pocas provincias que todavía no tiene ningún planetario ni observatorio público, un todo público, digamos. Hay aficionados que tienen sus observatorios en, en sus casas, pero no están abiertos con fines turísticos. Eso también es algo que deberemos trabajar en, a, a mediano plazo, porque teniendo semejante cielo y no tener observatorios ni municipales ni provinciales, Es algo que, que es atípico para la Argentina que casi cualquier provincia, de hecho por las menos las provincias que están alrededor de La Pampa, tienen varios telescopios, tienen varios observatorios, tienen varios eh, eh, planetarios. Así que también en eso creo que el pampiano cuando siga disfrutando el cielo va a exigir que la provincia tenga o la municipalidad de algún, algún pueblo en algún rincón, algún observatorio, ¿no? Sobre todo pensando también en público chico, los niños a los niños les encanta la astronomía, eh, sí. y poder disfrutar a través de un observatorio sería algo muy bueno. ¿Usted qué les parece? Sí, sí, sí, sí claro, sí. es cierto. Se, se disfruta mucho ver, eh, no sé, la luna bien nítida o las constelaciones, el nivel de nitidez y, y de entendimiento que uno alcanza es, es, es mucho mejor, y, y sí es cierto que a los niños les encanta, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia con, con sí. los pequeños de las familias en lo que hacen. Sí, sí, sí, sí, los niños son eh, unos enormes consumidores de, de astronomía y dinosaurios, creo que son las dos ciencias sí. que más le gustan a los chicos. Entonces, sí, sí. Y bueno, y después como productos turísticos, y con esto, eh, y si quieren, eh, vamos cerrando. Creo que la Pampa tiene enorme potencial. Eh, en este taller damos muchos ejemplos para que los prestadores eh, se inspiren en otras experiencias que tiene tanto Argentina como Chile o como España, que son los principales países que hacen turismo astronómico eh, por ejemplo imagínate una cata de vinos que la provincia está impulsando últimamente los viñedos uh -huh. eh, imagínate hacer bueno los chicos de, de que hacen kayak en adela ofrecieron algunas veces lo que es eh, a, andar en el río colorado en kayak en bajo una luna llena imagínese contexto ese río en esa noche magnífica que le ofrece ...el sur de la provincia... ...imagínense hacer una rica comida... ...un fogón... ...en algún salar que tiene la provincia... ...que, que tiene grandes extensiones... ...si ustedes han tenido la oportunidad... ...de viajar por Argentina... O, o, ...o irse a países limítrofes... ...en los salares es muy común que se hagan... ...por ejemplo un enorme disco al pollo... ...un pollo al disco... super sabroso... ...y disfrutar de las estrellas... Eh, sí. ...bueno, todas estas potencialidades... ...te digo, la provincia los tiene... Y, y creo que es totalmente viable, el público de La Pampa se muestra interesado, el público nacional se muestra interesado en hacer estas actividades. Y como también digo, tenemos un enorme potencial de desarrollo regional en los lugares más desfavorecidos de la provincia, que justamente son los que mejor calidad del cielo tienen. Lo del pollo al disco me interesa, ¿eh? <risa> dale, dale, dale, apenas, apenas tengo... Pues yo también, yo también, te si digo la verdad, tengo unas ganas. <risa> Eh, o, ojalá bueno que, Darío. Sí. Eh, si, si no tenés nada más que decirnos, este, te agradecemos mucho y, y bueno, y vamos para adelante, estaremos atentos para las próximas capacitaciones también poder difundirlas. Bueno, muchas gracias Valentina y Pablo por el espacio. Y como siempre digo, eh, miremos para arriba que el cielo nos espera y la imaginación y todo que nos despierta. Mirar el cielo, eso es algo que creo que todo el mundo, en algún momento, todo el mundo ha mirado, aunque sea unos minutos para arriba, y se ha preguntado muchísimas cosas. Así que sigamos con esa curiosidad y disfrutemos de estos increíbles cielos pampeanos. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos en comunicación con Darío Pirodi, él es comunicador y forma parte de Astro Divulgadores, hablando sobre los cielos, pampeanos y las capacidades y posibilidades que, que tiene este lugar.